Dando balazos a todo aquel que se considere su competencia. Plomo y b a l a n t e Retroceder nunca. Rendirse jamás. Empieza la destrucción. Si quieres, ven y te acercas para que disfrutes un verdadero espectáculo. DJ、Eduardo g a r c í a なかがおりをなぞ。